Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El médico Eduardo Flecha Leones, que trabajó durante 25 años en el Servicio Penitenciario Federal, confirmó en Radio Kermés que el hacinamiento en las cárceles es un factor clarísimo de contagio para el coronavirus. Si yo fuera vivo... Sí. No me iría al a garrobo del Águila. Yo, el sueño del pibe es que te tiren en China o que te tiren en Singapur. Si hay algo que está en las antípodas, es una, es, por todo lo que te dije, son las cárceles. Segundo, no solamente tiene problemas la, la población carcelaria, sino todo lo que atendemos la población carcelaria, como los médicos, los enfermeros, los agentes, el director, el, el director de interna, el director... De, bueno, todos los que hacen a la organización penitenciaria están expuestos a con el contagio. Y por último, las cárceles son un caldo de cultivo y una fuente de contagio tanto intramuros como extramuros. Termina siendo cuando se abren las puertas y sale un, un penitenciario infectado o un preso que ha sido liberado, que ha ido a, a, a, a la casa por, por una moligenación de la pena, mm. este, evidentemente este, está expandiendo el foco.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 Y está en este momento, eh, la, tanto la empresa como la municipalidad, condenadas a, a pagar las multas por no haber cumplido el fallo que eh, el juez Soto en su momento había determinado. En su columna sobre derechos humanos de cada miércoles, Raquel Barabachi recordó el secuestro del escritor y periodista Haroldo Conti durante la dictadura. Un breve recordatorio por la desaparición el 5 de mayo del 76, de Haroldo Conti, bueno, tan caro a los sentimientos de, de todos Escritor, eh, filósofo, profesor eh, universitario, un militante con la palabra sobre todo Cuando él lo desaparece en el, el 5 de mayo del 76 Estaba acompañado por su compañera eh, Marta y su hijito de... Marta Javac, tres meses ¿no? Exactamente, sí, sí Y también estaba con ellos una nena que, de 7 años que era hija de la primera pareja de Marta. El presidente de la Federación Pampeona de Boxeo, Rolando Gonzalía, anunció en la mañana que Hermesera, y tras un encuentro con la dirigencia nacional, la idea de avanzar en la creación de un protocolo para habilitar los gimnasios. Propusimos uh, algunas, este, algunas alternativas, pero bueno, siempre... En relación a lo que podamos lograr con lo que es el Ministerio de Salud y bueno y obviamente hablando con el Comité de Crisis y con las autoridades de deporte de la provincia y de la ciudad, a ver si podemos lograr es conformar para dentro de un mes o dos un protocolo para habilitar los gimnasios, poder lograr habilitar lo, lo, los gimnasios este sin contacto físico o sea la idea sería ver cómo se puede poner en marcha un gimnasio de box pero sin, sin guanteo digamos eh, donde no haya contacto físico, o sea, obviamente sería gimnasia, bolsa, esas cosas. Así que bueno, eso fue una propuesta que, que hicimos, de, que yo hice y que obviamente después este, reafirmó y mejoró Gabriel Tabela de la Federación Cordobesa. Radio